I'm Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tomar nuestra Biblia, vamos a mantenerla en la porción que corresponde al estudio consecutivo del Evangelio según San Juan, todavía en el capítulo 11. Capítulo 11, Evangelio según San Juan. Estaremos en los versículos que van del 17 y estaremos uh, tratando de cubrir en un tema la mayor parte de los versículos, como hacemos cada ocasión. Vamos a estar en pie por reverencia a la palabra de Dios para... leer una porción leamos del versículo 33 al versículo 37 solamente 33 al 37 y vamos a leer juntos a una sola voz Jesús entonces al verla llorando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 Padre, te damos gracias en esta mañana una vez más por este momento de adoración, hemos cantado, hemos participado en el culto, pero esta parte es la parte central, la parte en la que tú tienes para hablarnos y danos la atención, danos la actitud para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo, tu voz, tu mensaje en esta mañana que va a que salga, saliendo de este lugar no vayamos eh, vacíos vayamos llenos eh, de tu presencia y llenos de tu palabra ayúdanos en la jornada de cada día ponemos nuestras vidas sobre ti, pedimos tu bendición oramos en Cristo Jesús, amén pueden tomar su asiento es muy difícil explicar ante un féretro especialmente en un funeral, que la muerte de un ser querido es la expresión del amor de Dios. Muchas veces cuando me han invitado a participar en servicios funerales, la primera cosa que me pregunto es si en verdad podremos hacer algo para aliviar el dolor y la pena que las personas experimentan. ante la pérdida irreparable de un familiar, de un ser querido. No puede explicar la palabra de Dios, no puede declarar las verdades que la palabra de Dios encierra y eso no significa necesariamente que las personas que están escuchando y uno mismo cuando está exponiendo, está entendiendo de una manera total uh, esa expresión de amor de Dios, cuando se trata de privar o de quitar o de no dar o de demorar en la respuesta. Estamos tan hechos a la idea de que amar es dar, es uh, recibir, que amar es eh, tener el deseo de nuestro corazón cumplido, es satisfacer, nuestras necesidades a plenitud, según lo que nosotros entendemos y deseamos, que cuando alguien nos dice que amar también es negar, que amar también es quitar, que amar también es sufrir, que amar también es no contestar o simplemente es demorar, no lo podemos entender fácilmente. Y cuando vamos a la palabra de Dios encontramos con mucha frecuencia que esta es la manera como Dios trata el tema del amor. Y aunque todos entendemos que nos ama y todos afirmamos que nos ama, si aquí se tratara de, de levantar la mano y tomar una votación en cuanto a cuántos creen que Dios realmente nos ama y cuántos creen que no nos ama, estoy seguro que de manera unánime todos levantaríamos la mano diciendo sí, yo sé que Dios nos ama. Pero no me refiero a un momento como este, que es un momento controlado en un culto, donde todos nosotros uh, tenemos que portarnos piadosamente. Me refiero, hermano, a la, a la situación y a la circunstancia real presente donde estamos allá tal vez afuera, enfrentando una enfermedad, enfrentando un diagnóstico malo, enfrentando tal vez una necesidad, pasando por alguna prueba, uh, soportando una situación de crisis, enfrentando una cuestión de pérdida, a esa situación uh, me refiero. No es cierto que cuando una situación de esa naturaleza pasa, uh, nos viene una especie de sospecha, si no es que de duda, respecto del amor de Dios. Y decimos, ¿Por qué no estás aquí ahora que te necesito? ¿Por qué no me respondes ahora que te pido? Es tan oportuno Dios que ahora mismo te manifiestes. En señal de que me amas. Mírame, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Y creo que me amas, pero no veo De una manera muy expresiva tu amor por mí. De esto estaremos hablando en esta mañana. El tema para esta mañana es mirad cuánto nos ama. Yo quisiera hermanos que esta, que esta mañana tratáramos de mirar cuánto nos ama. Yo sé que el amor no se puede medir con lo que se puede mirar. Y sé que incluso no hay una unidad de medida que podamos emplear en esta mañana... para tratar de medir el amor de Dios. Sé que el amor de Dios es inconmensurable, sé que el amor de Dios es ilimitado, sé que el amor de Dios es más alto que el cielo, más profundo que el mar, más extendido que todo el universo, sé que el amor de Dios no se puede capturar en algún espacio para poderlo sujetar. Y todo esto lo entiendo, pero por esa razón quisiera que a la luz de este pasaje del capítulo 11 del Evangelio de Juan, tratáramos de entender Si es que nuestra capacidad nos da para entender un poquito por lo menos que el Señor en verdad nos ama. La proposición para el mensaje en esta mañana es. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Debo confiar en su amor. Porque es la resurrección y la vida. Debo confiar en su amor. Aún en circunstancias apremiantes e irreversibles. Aún en circunstancias apremiantes e irreversibles seguro que puede restaurar mi vida. Y no digo hermano que seguro que va a darme respuesta a lo que le pido, estoy diciendo que seguro es que Él puede restaurar nuestra vida y restaurarla no implica necesariamente en recompensarnos o en darnos, no implica en gratificarnos, en restaurar nuestra vida, implica que a virtud de nuestra relación con Él entonces nosotros podemos tener consolación en medio de la tribulación, confort en medio de la crisis, complacencia y contentamiento en medio de la necesidad. Y esto es lo que la palabra de Dios nos quiere mostrar y lo que el Señor nos quiere probar en este pasaje. Número uno, en el bosquejo, si tiene, si alcanzó boletín y puede seguir el bosquejo en una nota, entonces considere el número uno, la medida del amor de Dios. La medida del amor de Dios. Otra vez, ¿bajo qué parámetro puedo medir El amor de Dios, si sí, se acaba de decir que no hay unidad de medida. Pero la palabra de Dios sí nos muestra, sí nos da algunas uh, pistas para que nosotros podamos por lo menos intentar dimensionar el amor de Dios por nosotros. Inciso A, la medida del amor de Dios es mandar a su Hijo al mundo. Uno de los textos más populares y a veces por populares los textos uh, son poco uh, meditados y caemos en la poca reflexión respecto de lo que implican y de lo que significan. Y todos sabemos de este evangelio según San Juan, si, si no supiéramos más que un solo versículo, estoy seguro que todos sabríamos el texto cuál. De Juan 3,16. ¿Y qué es lo que dice Juan 3,16? Trata de describirnos en alguna manera sencilla el amor de Dios. ¿Podemos recordar el texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. De tal manera nos amó Dios que dio. Y no altero el texto, hermano, si aquí uh, dijera, de tal manera nos amó Dios que envió. Y no altero el texto si dijera, de tal manera nos amó Dios que mandó a su Hijo al mundo. Mandó a su Hijo al mundo. Y cuando la palabra de Dios está hablando del mundo, está comprendiendo desde luego todo el sistema de valores y está comprendiendo también todo el sistema geográfico, todo el universo sin excepción, incluyendo a todas las personas, nos está diciendo el texto que la buena voluntad de Dios se manifestó cuando mandó a su Hijo al mundo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el Señor dijo, eme aquí. envíame a mí una y otra y de manera muy reiterativa el Señor Jesucristo dijo que él ha sido enviado él no vino de sí mismo él no eh, tomó esta de decisión solamente de manera ajena apartada unilateral sino que en la unicidad y en la trinidad de Dios aunque pueda parecer esto paradójico el Señor Jesucristo fue el enviado de Dios Él es enviado a una misión especial y esta misión corre en el mundo, en el mundo que nosotros estamos, en el mundo que nosotros vivimos, del mundo del que nosotros somos parte, nosotros que estábamos sin esperanza en este mundo. El Señor mandó a su Hijo para que viniera a darnos respuesta y a darnos solución en manifestar su amor a nosotros. Y esta es una medida o una manera de medir el amor de Dios. para que todo aquel que en él cree, ahí comprende desde luego el sentido universal de la, de la medida del amor de Dios, para, eh, es, es el mundo en el sentido geográfico, universal, uh, en el sentido cosmológico, y en el sentido antropológico, pero también la palabra de Dios dice, para que todo en el sentido también total, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna, A cada palabra del versículo 16 de Juan 3 son palabras claves. Casi podríamos predicar un sermón de cada una de las palabras que componen el texto. Todo para decir, mirad cuánto nos ama. Nos ama que mandó a su hijo al mundo. Una de las cosas más sorprendentes desde luego de Dios es que, ah, que Él Toma la forma humana. Una de las expresiones más tiernas del amor de Dios es que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y contemplamos en el verbo de vida la gloria de Dios. Y aquel Emanuel, del que algunas veces cantamos, tiene como sentido y como significado, ¿qué cosa? Dios con nosotros Dios entre nosotros Dios al que se pudo envolver como dice la palabra de Dios en pañales al que se le pudo colocar en un pesebre al que los pastores adoraron al que los pastores se regocijaron y siguieron al que mensajeros de oriente llegaron y también le adoraron al que las personas le escucharon y se admiraron aquel Dios habitó entre nosotros el que los discípulos dijeron nosotros lo vimos nosotros lo palpamos nosotros lo oímos nosotros nosotros Somos testigos, a Él lo mandó Dios en misión especial al mundo, signo de su amor. inciso B pero no solamente es que, que vino al mundo hermano ya sería bastante el hecho de que el verbo se hizo carne debería ser suficiente para entender mira Dios con toda su magnificencia puede ser puede tomar la forma más humillante que puede ser para Dios el ser humano y eso es muestra de su amor pero no solamente es que lo mandó la razón que lo mandó es para que experimentara nuestra muerte inciso ve, es morir la muerte Que merecíamos morir la muerte que merecíamos, y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, hermano, es la expresión de su amor. El Señor no solamente nos amó cuando lo mandó, nos amó cuando permitió la muerte de Jesús, que era la muerte. que nos correspondía a nosotros. Y estoy hablando de, de, de esto solamente para sentar la base de, de, de lo que es el amor de Dios, para tratar de ilustrar un poco entre nosotros cuánto el Señor nos ama, cómo es que el amor de Dios, hermano, uh, no puede quedar en entredicho, tiempo de sospechar, no es tiempo de dudar, no es tiempo de cuestionar respecto del amor de Dios, porque el amor de Dios quedó probado, comprobado, demostrado allá en la cruz del calvario hace dos mil años nos amó mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún es Cristo murió por nosotros cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por nosotros el justo por los impíos, por los injustos Juan el Bautista uh, identifica al Señor Jesucristo en la primera identificación que se hace de él, no solamente como un Mesías que había sido prometido y que había llegado al mundo, pero Juan el Bautista dice a sus discípulos... Cuando ve venir a Jesús, Él es, ahí está, he allí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo presenta, hermano, no atendiendo a virtudes, sino atendiendo a su propósito. Y está diciendo la razón primordial porque el Señor ha venido y lo que ustedes pueden ver en Él y lo que deben indagar acerca de Él y lo que debe crear convicción en ustedes por Él es que es el Cordero de Dios, es la provisión de Dios, es la Pascua en la cual el Señor va a buscar y va a verter sobre su sacrificio la ira para aplacar la ira y cubrir y purgar la condena, la pena, la culpa, el pecado nuestro en expiación de nuestra culpa en el cuerpo y sangre de Cristo Jesús y esa es una muestra de su amor por nosotros. Cuando estás pasando por alguna crisis, hermano, y te asalta la duda y entra la sospecha de si el Señor te ama, piensa que ya murió. Esta no es una promesa, esa es una realidad pasada, presente y futura, con efectos trascendentes a la eternidad, Él ya Lo que tenía que mostrar acerca de su amor ya lo mostró, lo que tenía que dar acerca de su amor ya lo dio, ya lo dio. Él no escatimó ninguna cosa, se ofreció totalmente, nada se reservó, entonces ya nos demostró que nos ama y mirad cuánto nos ama. La medida del amor de Dios es que mandó a su Hijo al mundo. B, es que murió la muerte que merecíamos. Y C, es la manifestación de Cristo en momentos difíciles. Es cómo se manifiesta a nosotros en momentos difíciles. Vaya conmigo a este mismo evangelio, pero en su capítulo 14, Juan 14 y ahí vamos a leer juntos un versículo vamos a leer el versículo 21 lea por favor conmigo el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré Y me manifestaré a él. Note que el tema sobresaliente en este versículo es el amor. El amor del Padre, el amor del Hijo, el amor nuestro. Hay tres temas ahí relacionados con el amor en diversas direcciones. Y el Señor Jesucristo dice en este, en este texto, si tú tienes mis mandamientos y guardas mis mandamientos, entonces vas a mostrarme con eso, que me amas porque el amor no solamente es una expresión de sentimiento o de pensamiento el amor no solamente es una expresión uh, tierna de palabras suaves y delicadas el amor es más que eso el amor es la prueba de la obediencia al mandato del Señor en esto yo voy a saber que tú me amas en que guardas mis palabras, guardas mis mandamientos Y si tú guardas mis mandamientos en señal inequívoca de que me amas, esto es lo que dice el Señor en forma de promesa, mi Padre te va a amar, mi Padre se va a complacer y te va a amar, te va a amar. Ahora, amó al mundo, pero aquí no está amando, no está hablando hermanos en términos universales ahora, el Señor está hablando en términos particulares, está hablando de amor, sobre amor, de un amor especial por ciertas personas, por ciertas personas. Usted dirá, hermano, pero usted acaba de decir que él ama a todo el mundo. Sí, hermano, ama a todo el mundo, pero ama de manera singular a algunos. Puede parecerle que esto uh, es algo selectivo y sí es selectivo. Porque él dice de manera explícita en el texto, el que guarda mis mandamientos, ese muestra que me ama y al que me ama, mi padre le ama. Mi Padre le ama. ¿Le ama con un amor especial? Sí, con un amor especial. ¿Le ama de manera más sentida? Sí. ¿Le ama de manera más singular? Sí. ¿Le ama de manera selectiva? Sí. Es especial. Porque Él es especial para Dios. Dios es especial para Él. Ahora, dice, no solamente mi Padre le ama, pero Él dice, yo le amo y note lo que dice en, el, en, en la parte final del texto dice si podemos parafrasear el texto y yo le voy a manifestar mi amor es decir no solamente le voy a decir que le amo le voy a declarar mi amor pero le voy a manifestar mi amor Qué interesante le voy a manifestar mi amor eso quiere decir él va a saber que le amo yo le voy a dar a conocer que le amo, yo le voy a mostrar cómo le amo y él va a saber, él va a saber. El texto dice, de Juan capítulo 11 y verso 5 y amaba Jesús a Marta, a María y a Lázaro. Ahora, por lo que sabemos hermanos, Marta, María y Lázaro amaban a Jesús y sabemos que lo amaban porque cada vez que el Señor venía a la ciudad de Jerusalén pasando por la ciudad en la ruta para llegar a Jerusalén pasando por la ciudad de Betania que estaba como a 15 estadios esto es como a 3 kilómetros de distancia entre Betania y Jerusalén el Señor se hospedaba en la casa de Marta, María y Lázaro, eran sus amigos. La palabra de Dios dice por lo menos en tres ocasiones en el capítulo 11 de Juan que el Señor amaba a esta familia, ellos lo amaban y Él los amaba. No hay duda de eso. Pero la familia de que estamos hablando estaba pasando por una situación difícil. Lázaro a quien Jesús amaba estaba pasando por una enfermedad no sabemos en la palabra de Dios qué enfermedad estaba pasando pero la mayoría de nosotros uh, hemos pasado tal vez alguna enfermedad personal y tal vez o oh, hemos pasado la enfermedad de algún familiar y lo que más quisiéramos nosotros cuando hay una situación de enfermedad lo que más deseamos es legítima la petición es honrada la petición es eh, desde luego uh, urgente la petición lo que más deseamos de una persona enferma es que la persona sea sana. No hacemos mal por pedir por la salud propia o la de algún familiar querido. Así que Marta, María y el propio Lázaro... Habrían estado rogando al Señor y habían estado diciendo a Dios, estoy hablando en el sentido del amor de Dios, le habrían estado diciendo a estas mujeres que dependían económicamente de Lázaro, era el sostén de su familia, era su hermano, era quien les defendía, era quien les representaba, es quien frente a la sociedad significaba la cabeza de la familia. No tenían padres, tenían a su hermano, figura primordial, patriarcal en la familia. de marta y de maría y dios que les amaba permitió la enfermedad de lázaro y la enfermedad hermano se fue agravando y se fue agravando y las mujeres piadosas marta y maría hermanas de lázaro no habrían querido molestar al señor eh, no estaba cerca sabían que estaba lejos sabían que si le llamaban podría venir pero también esperaron hasta el último momento porque muy probablemente cuando mandaron llamar al señor Lázaro murió el mismo día que lo mandaron llamar a juzgar por los tiempos si consideramos bien el texto la pura verdad es que Lázaro también habría deseado oh señor mis hermanas Tengo carga por ellas. No están casadas. En la cultura hebrea no se permitía que las mujeres trabajaran. ¿Qué va a ser de ellas? ¿Quién va a velar en sus necesidades materiales? ¿Quién va a proveer en la mesa de mis hermanas? Yo necesito la salud. Dame tiempo, Dios. que se casen y lo que sería normal para usted y para mí lo que pensaríamos usted y yo lo que pediríamos legítimamente al Señor y el Señor hermano el Señor si, si tuviera que decirle algo a Lázaro diría lo que las personas dijeron diría oh Lázaro cuánto te amo y amo a tus hermanas Lo cierto es que mandaron llamar al Señor. Note lo que el, el texto dice, versículo 6, estamos en, en Juan 11. Leemos juntos, por favor. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Hermano, cuando, cuando lee usted este pasaje, y yo también, y, y, y nos quedamos ahí en el, en, en el pasaje, yo no entiendo, no sé usted, pero... Me cuesta trabajo entender que el Señor escuchó, entendió, vio la necesidad de estas mujeres y la situación de necesidad de este hombre enfermo a quien Él amaba y se quedó dos días más. Por atención, por diplomacia, por consideración, no podía. acudir pero la palabra de Dios dice que no dice pero entendemos así que dice que deliberadamente se demoró y se quedó dos días más en el lugar donde estaba no acaba de decir el texto que amaba a Marta, a María y a Lázaro No es que los discípulos vinieron en el versículo 3 y le dijeron Señor el que amas está enfermo y cuando oyó que estaba enfermo se quedó dos días más. Luego después de esto dijo a los discípulos vamos a Judea otra vez, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos Rabí ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá y les dijo no tiene el día 12 horas el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarle. Ahora hermano, el Señor, usted dirá, estará pensando ahora mismo, el Señor tiene control de todas las cosas y Él sabía todas las cosas, pero Marta y María no. Marta y María sabían algunas cosas, pero no todas las cosas. Y nosotros nos identificamos más con Marta y María y con Lázaro mismo. Y justamente eso es lo que el Señor quiere mostrarnos a ellas y a nosotros aquí. Quiere mostrarnos que el amor del Señor no se puede medir en función de lo que nosotros recibimos en el momento que pedimos. Que el amor del Señor no está otra vez en entredicho en el momento en que nosotros juzgamos y cuestionamos lo que hace o lo que deja de hacer. Que la palabra de Dios nos da un panorama completo, porque la Biblia no nos habla solamente del pasado, de cómo Dios trata con su pueblo. Nos habla del presente, cómo Dios sigue tratando con su pueblo y nos habla del futuro, cómo Dios va a tratar con su pueblo. Y el llamado que tenemos nosotros como creyentes a la palabra de Dios es creer a toda la palabra de Dios. Es creer a las cosas pasadas, presentes y futuras. Y no debemos olvidar una cosa, hermano. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro. Porque Él es eterno y tenemos que ver en la eternidad como Dios ve. Pero estoy seguro, estoy seguro que usted y yo hemos pasado algunas experiencias en las cuales nosotros pasando momentos difíciles, pasando momentos de dolor, pasando momentos de aflicción, hemos recibido de parte del Señor la consolación, el confort en medio de la vida. De la prueba, hemos recibido la muestra del amor de Dios. ¿Ha sido así en su caso? Creo que no. Eh, a lo mejor me va a decir, hermano, hágame la pregunta otra vez porque no, no, no, no, estaba, no estaba poniendo atención, me quedé perdido. ¿Usted tiene tes testimonio? de que Dios es amor y le ha manifestado su amor en el momento de la prueba ha pasado alguna crisis en la cual usted puede ver ahora a crisis pasada que Dios le mostró su amor se manifestó a usted en medio De la crisis. El que me ama dice el Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo estaré ahí con él en la crisis. Él no dijo que no pasaríamos tiempo de prueba. Al contrario, él dijo, bienaventurados sois cuando seáis hallados en diversas pruebas. Tú debes saber lo que la prueba produce El Señor no dijo que no enfrentaríamos situaciones de pena o situaciones de dolor o situaciones de luto. Antes, por el contrario, sabemos usted y yo que así está establecida. Esta es la ley que el Señor estableció y no se puede romper. Vamos a pasar el valle de la sombra un día, más tarde o más temprano. Y el Señor, porque nos ama, estará allí, estará allí, se manifestará yo no sé de qué manera en qué momento cada circunstancia puede ser variable pero lo que es cierto es que el Señor se manifestará porque esto es lo que dice su palabra y eso es lo que encierra su promesa, número dos vamos a ver Hemos visto la medida del amor de Dios y vamos a ver ahora la manera como reaccionamos al amor de Dios. La manera como reaccionamos al amor de Dios. Y lo cierto es que la mayoría, probablemente uh, no lo reconozcamos, pero esta es una verdad, la mayoría de nosotros, si, si tenemos lo que pedimos, pues estamos muy contentos. porque Dios dio lo que pedimos. Pero si no tenemos lo que pedimos, ya no estamos tan contentos. Nos comienza otra vez a asaltar la duda y nos comienza a abordar la sospecha de si en verdad el Señor nos ama. ¿Por qué no fue respondida la petición de Marta y de María? Porque el Señor decidió demorar. ¿Y por qué decidió demorar? Porque el Señor decidió demostrar que las amaba. Pero demorar no puede ser muestra de amor. Para nosotros sí, pero para Dios... Para nosotros no, pero para Dios sí. Para Dios sí, demorar es manifestación de amor. Él dijo anticipadamente... si queremos parafrasear el texto me voy a esperar dos días más pero señor el que amas está enfermo me voy a esperar dos días más el Lázaro en verdad ya está muerto y le voy a resucitar y voy a restaurar la vida de Lázaro y voy a restaurar la vida de Marta y de María y voy a mostrarle a las personas que van a rodearles que les amo y les voy a mostrar un día en la mañana en la iglesia bautista Genezaret a las personas que están allí el domingo que les amo en la misma manera que les amé a esta familia en Betania les voy a mostrar cuánto les amo cuánto les amo y ellos van a poder ver y van a poder entender que mi amor trasciende las fronteras del tiempo y las circunstancias por adversas que sean Y entonces vamos a ver en, en forma más particular en la escena concreta, inciso A, Marta y su reacción, Jesús y su respuesta. Marta y su reacción, Jesús y su respuesta. ¿Dónde está la reacción de Marta? Vamos a ir a los, a los versículos 20 en adelante. Dice que había muchas personas que habían venido para consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano Lázaro. Versículo 20, vamos a leer juntos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. No nos extraña que Marta tomara la iniciativa para salir a encontrar al Señor y María se quedara en casa. Eran dos hermanas muy diferentes. en su actitud y en su carácter, Marta era la Marta hacendosa, la Marta activa, la Marta hiperactiva, que no estaba quieta, que estaba preocupada siempre y afanada con las cosas de la casa, los detalles de la, de, de, uh, de la anfitriona, era así su carácter, no era malo, era buena mujer Marta, amaba al Señor y a su familia. María, por otro lado, era la mujer quieta, reposada, la mujer tranquila, la mujer pasiva, la mujer eh, meditativa, la mujer contemplativa, la mujer que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba la palabra del Señor y valoraba con una perspectiva diferente y una medida distinta de que valoraba a su hermana, valoraba la vida. Y para ella era más precioso sentarse a los pies del Maestro y escucharlo. Que la limpieza de la casa. Y por esa razón no nos extraña que Marta, cuando escucha que Jesús no ha llegado todavía a Betania, viene entrando, dirigiéndose a, a, a Betania, el, el Señor Jesús, Marta salió, dice la Escritura, ¿verdad? Y entonces cuando ella va allí a encontrarle, le dijo, verso 21, leamos juntos. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Era cierto eso? ¿Sí o no? Seguramente sí. Si el Señor hubiera estado ahí, mi hermano, ningún enfermo quedó enfermo cuando Jesús llegó. Cada testimonio que vemos en la Escritura, vemos nosotros que cada persona enferma, cuando el Señor vino, la persona sanó. Ahora, esto era el testimonio que ellas tenían, esto era lo que ellas sabían. Esta es la razón por qué mandaron avisar al Maestro. El Señor viene y la primera cosa que Marta le dice es, Señor, si hubieras estado, mi hermano no habría muerto. Y eso seguramente era cierto. Yo no sé si hay reproche. No quiero juzgar a Marta. después de ya la tristeza que está pasando con la muerte de su hermano, todavía decir que Marta está reprochando. Pero nada más estoy diciendo, hermano, que Marta está mostrando su amor y su fe para decirle al Señor, yo sé que donde tú estás, allí la enfermedad huye. si hubieras estado Señor pero también no cabe duda que hay una cierta sospecha del amor de Dios natural sospecha no es tampoco una manera de juzgar severamente nada más estoy diciendo que Marta está actuando como cualquiera usted y yo también lo haríamos por más que sabemos que Dios es amor sigamos con el texto versículo 22 no le parece que va creciendo? La, la, la, la fe de, de Marta como dice el verso 22 mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará, esto es lo que yo sé yo sé que si estás ahí donde estás realmente no hay problema porque tú eres la respuesta a todos los problemas y yo también sé que tú tienes el poder para pedir y cualquier cosa que pides el Padre te lo da también sé eso Así que lo que María, lo que Marta está, está expresándole a, a, a Dios es doctrina, es convicciones. Y hermano, nuestras convicciones a veces no cambian nuestras emociones. Y son las emociones las que algunas veces nos traicionan y nos hacen revelar nuestra duda respecto del amor de Dios. Creemos la doctrina, pero dudamos el amor de Dios a la hora buena, a la hora de la verdad. Y Dios quiere darnos muestra de su amor en medio de nuestras dudas. Vemos la reacción de Marta. Veamos la respuesta de Jesús, verso 23. Leemos juntos. Mas Jesús le dijo, tu hermano resucitará, tu hermano resucitará. Ahora, note usted, Marta es bien enterada, Marta es estudiante de teología, Marta sí sabe uh, la doctrina y verso 24, leamos juntos, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, todo lo que Marta ha dicho son verdades. Todo lo que Marta ha dicho son convicciones, son principios fundamentales de la Biblia. Es fundamental en la enseñanza de la Escritura, Marta. Y está diciendo, va a resucitar en el día postrero. De eso no me cabe la menor duda. Señor, gracias por todo eso. Pero todavía me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué te demoraste, Señor? Eso es lo que yo me pregunto. Y Señor le, le da una respuesta en dos direcciones, le, le dice Marta, mira, verso 25 y 26, ahí está la respuesta del Señor, porque estamos viendo la reacción de Marta y estamos viendo la respuesta del Señor. La primera respuesta es, tu hermano resucitará, verso 25 y 26, vamos a leerlo juntos, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor está diciendo, Marta, observa, yo tengo una respuesta para los vivos y tengo una respuesta para los muertos. Tengo una respuesta para los muertos. Para los muertos mi respuesta es, resucitarán si creen, resucitarán si creen. Y mi respuesta para los vivos es, el que cree no morirá eternamente. Para ti y para él hay una respuesta Mi respuesta es respuesta de vida. ¿Por qué el Señor tiene una respuesta de vida? Porque Él es la vida. ¿Y qué pasa si la persona muere? Él es la resurrección y la vida. Y el que cree, aunque esté muerto, vivirá. Y la parte principal en el texto tiene que ver con el hecho de creer. Y puede entonces formular una pregunta el Señor a Marta. ¿Puedes creer esto? Porque la clave está... En creer, la clave está en creer y Marta recibe una respuesta hermano que, que, que debe motivar nuestra fe y que debe mostrar el amor de Dios y lo que el Señor está haciendo es simplemente le está diciendo a Marta me manifestaré y te manifestaré mi amor. y nosotros estoy seguro hermano que usted ya lo pensó en alguna manera y estará diciendo ya para qué? si Lázaro murió de todas manera murió y más todavía usted podría afirmar y de cuatro días y el Señor dice el día Tiene 12 horas. Procura hacer las cosas durante el día, antes que la noche llegue. A propósito de día y de, y de noche y de tiempo. Haz las cosas a la luz del día, mientras tienes la vida. Apresúrate a hacer las cosas que corresponden a las cosas de Dios. De mi parte, dice el Señor, me está impuesta esta necesidad, Hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura porque la noche viene cuando no es posible trabajar. Cuando la noche llegue puedes tropezar. Allí hay una lección y hay también un sermón que no voy a predicar ahora. Pero lo que estoy diciendo solamente, hermano, es que el Señor está ilustrando el hecho de que el tiempo para nosotros tiene 12 horas de día y 12 horas de noche. Pero Él, Él es Dios. Él es eterno y para Él el tiempo no cuenta, no corre. Y Él tiene la perspectiva completa. Y Él va a mostrarnos dos verdades principales, hermano. Si ahora mismo nosotros vivimos, ocupemos el tiempo de vida en las cosas que permanecen. Y si un día nosotros morimos, ocupemos el tiempo de vida haciendo lo mejor que podemos hoy, antes que el día de la muerte llegue y si llega cuando llegue no nos podrá privar del amor de Dios que ya tenemos porque ni la muerte nos puede quitar el amor de Dios que es en Cristo Jesús, no dice eso Romanos 8:29. La reacción de Marta y la respuesta. de Jesús. Ve la María y su reacción, Jesús y su respuesta. Ahora vemos a María. Versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, noté a María, bien diferente a Marta. María se postró a sus pies diciéndole, ah, ya no es tan diferente, ¿verdad? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fue diferente la ¿La afirmación de María? No, es igual. ¿Qué es lo mismo? La piadosa María, hermano, la María tierna, la María, la, la María tan amable, tan amigable, tiene la misma sospecha, la misma duda del amor de Dios y está diciendo, Señor, ¿por qué demoraste? Verso 33 Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando y note usted cuál es la reacción de Jesús o la respuesta de Jesús a la reacción de María y la respuesta de Jesús a la reacción de María es una emoción es una emoción profunda es una emoción hermano que la palabra de Dios describe de esta manera se estremeció en espíritu y se conmovió el Señor se estremeció y se conmovió. Pocas veces encontramos escenas como esta en las que el Señor se haya estremecido y conmovido hasta las entrañas que el Señor hubiera tenido un sentimiento tan profundo como tuvo que al punto fue su sentimiento que dice la palabra de Dios que el Señor lloró, el Señor lloró. Ahora cualquiera pensaría oh hermano pues es que eso significa que el Señor en verdad estaba tan conmovido y estaba tan compadecido y estaba tan entristecido por la situación que estaba pasando Marta y María y sin duda hermano la respuesta es no, esa no es la respuesta. Y si sí estaba conmovido y si sí está llorando, pero no es por la condición de, de incapacidad y de impotencia y de luto y de dolor que están pasando Marta y María, sino que es porque el Señor puede ver cómo no se ha entendido cuánto nos ama y se mantiene todavía aún de los más sentidos discípulos y más cercanos discípulos la duda y la sospecha de su amor que no hemos llegado a entender hermano que que él nos ama no solamente cuando nos da que también nos ama cuando nos quita que el señor nos ama no solamente cuando nos da sino cuando no nos da que el señor nos ama cuando nos da en el tiempo que nosotros queremos que también nos ama cuando no nos da en el tiempo que queremos Que el Señor nos ama cuando nos da lo que pedimos y algunas veces nos da lo que pedimos y también nos ama cuando no nos da lo que pedimos. Que el amor de Dios otra vez está fuera y debe estar fuera de toda sospecha. Y noten ustedes que la palabra de Dios dice que el Señor se estremeció y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y entonces Jesús lloró. Y los que estaban allí al alrededor dijeron: Mira, cómo le amaba. Marta y su reacción. Jesús y su respuesta para darle una declaración profunda de quién es Él. María y su reacción. Jesús y su respuesta para darle una emoción profunda de cómo el Señor experimenta nuestra falta de confianza en el amor. que Él nos ha dado ya, y aún nos ha demostrado. Pero también hay un tercero uh, que podemos observar ahí, los murmuradores y su reacción. Los murmuradores y su reacción, porque allí está un grupo de personas, dice la palabra de Dios, versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y noten ustedes, lea conmigo el verso 37, y algunos de ellos dijeron, No podía este que abrió los ojos al ciego Haber hecho también que Lázaro no muriera ¿Cómo le parece esa pregunta? Bastante común, bastante lógica, ¿no es cierto? O sea, estas personas no son tan discípulos como aquellas Estas personas no son, no son tan cercanos Para decirlo de, de otra manera, como aquellas Se esperaría que ellas, que eran más cercanas al Señor Tuvieran un concepto de amor más claro que estos Estos que son no tan cercanos piensan de manera muy natural y lógica y dicen si lo amaba, no nos queda duda que lo amaba. Pero lo que no lo que no entendemos es, ¿por qué si lo amaba qué cosa? ¿Por qué no pudo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué no estuvo? ¿Por qué no libró a estas mujeres del dolor? ¿Por qué no la libró de luto? ¿Por qué no la libró de la, de la eh, angustia que provoca el hecho de ver la necesidad inminente que van a enfrentar ahora que ya no tendrán a su hermano? ¿Por qué no lo hizo? Es la misma duda, es la misma sospecha. ¿Y cuál es la reacción de Jesús ante una actitud semejante? Versículo 38. Jesús profundamente conmovido otra vez Otra vez se conmovió por la misma razón Vino al sepulcro, era una cueva Y tenía una piedra que estaba encima Y dijo Jesús, quitad la piedra Y hermanos, entra otra vez en escena Marta Otra vez en escena Marta Y notamos que dice Marta La hermana del que había muerto le dijo Señor, y de ya Porque es de cuatro días Señor, ya no tiene caso Ya no tiene caso, ya pasaron cuatro días. Quitar la piedra del sepulcro es una molestia. A mí el sentido, me, sentido común me dice que quitar la piedra es, va a permitir solamente que, que salga un mal olor. Ah, es de cuatro días, el cuerpo está en descomposición. Los judíos pensaban en la cultura oriental que, que, que el alma, una vez que se separaba del cuerpo, rondaba... en el cuerpo uh, hasta por tres días. Pasados tres días, el alma se separaba definitivamente del cuerpo y ya no había ninguna posibilidad de vida. Ahora no, no digo que eso enseña la Biblia, digo que eso ellos creían, eso eso pensaban los orientales en su propia eh, cultura popular. Y tal vez eh, el Señor, sabiendo que es tan popular en aquel tiempo, entonces dispuso venir deliberadamente. Cuando hacía cuatro días que Lázaro había muerto. Porque lo que va a mostrar es que Lázaro, en verdad, sí está muerto. Sí está muerto. Su cuerpo sí está en descomposición. La muerte de Lázaro sí es real. Y a los murmuradores, a las personas que están ahí, el Señor quiere darles una muestra. de su poder, para que crean, no para impresionarlos por el hecho de la resurrección, sino para motivarlos a creer, porque el propósito de este milagro, que es un milagro, señal, signo, sello de los siete milagros que nos menciona el Evangelio de Juan, tiene como propósito, este es el lema de nuestro estudio de Juan durante los últimos meses, es ¿Para qué? Y son, Jesús, muchas señales, pero estas se escribieron, ¿para qué? Creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y este, hermano, es el testimonio más palpable que Jesús va a demostrar delante de los murmuradores y delante de Marta y delante de María para mostrarles de manera tangible el poder de Dios para que ellos puedan creer que es en verdad quien dijo que era le dice a María yo soy la resurrección y la vida y María dice sí yo creo que tú eres la resurrección pero de los muertos en el tiempo postrero pero el Señor dice soy la resurrección soy aquí y ahora resurrección soy vida ahora también no solamente en el tiempo postrero soy la resurrección y la vida y tú debes creer esto Y tú, hermano, y yo, debemos creer esto. Jesús es la resurrección y la vida. Si vives, no morirás. Y si mueres, vivirás. Ahora, ¿cómo que no moriré y muero? El creyente, el creyente, cuando muere, instantáneamente ¿sabe qué es la muerte del creyente? es cerrar los ojos aquí y abrir los ojos allá es un parpadeo hermano la muerte del creyente la muerte del creyente es instantánea vida eterna instantánea es inmediata vida en la presencia del Señor, es inmediata delicia, es disfrutar y gozar de la compañía, de la presencia del Señor, eso es inmediato, eso es inmediato, no hay un estado intermedio, no hay una posición dilatada, no hay un diferimiento del hecho, es inmediato, así como el que no cree de inmediato va al infierno, el que cree de inmediato va al cielo, a la presencia del Señor. Jesús dijo al, al, al hombre que estaba ahí a la cruz: De cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La Biblia dice: Y murió Lázaro, un creyente, y fue llevado al seno de Abraham. La palabra de Dios re, refiere desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento una vez y reitera muchas veces que el, el creyente cuando muere va a la presencia de Dios de inmediato. Y este es un hecho hermano que la palabra de Dios describe y esa es la manifestación del amor de Dios por nosotros y la manera como Dios nos muestra su amor. más Dios muestra su amor para con nosotros, lo muestra. ¿Cómo? Que siendo pecadores murió por nosotros. ¿Para qué? para aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna, la vida eterna que es inmediata cuando cree. La respuesta a los murmuradores de parte de Dios, ¿cuál fue? que el Señor se presenta delante de la, de la tumba, la tumba era una cueva, tenía una piedra, la piedra estaba sellando la tumba, el Señor dijo quiten la piedra, Marta dijo no Señor, no es eh, posible quitar la piedra porque hace cuatro días que Lázaro ha muerto, el Señor permitió que la piedra fuera removida, alzó la voz para que las personas que estaban allí escucharan lo que el Señor dijo y con la autoridad que le da el ser Dios, Y con la autoridad y la potestad que tiene en el cielo y en la tierra, pudo decir, Lázaro, ven fuera. Y el que hacía cuatro días había muerto, dice la palabra de Dios, salía y, y llevaba todavía la evidencia de la mortaja eh, eh, y de la envoltura con que había sido sepultado. Y allí estaba la muestra del amor de Dios a esta familia. Pero ¿sabe qué? A nosotros también. El Señor nos está mostrando... dos verdades principales el que cree en mí no morirá eternamente el que cree en mí si muere vivirá eternamente entonces punto tres ¿cuáles son los motivos y cuál es la meta del amor de Dios? ¿por qué razones el Señor permite lo que permite? Como dije, nosotros estamos pensando siempre en el hecho de que uh, Dios, ¿por qué haces lo que haces? ¿O por qué dejas de hacer lo que dejas de hacer? Ese es nuestro cuestionamiento. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta reiterada. Y una de las razones en cuanto a la meta es, desde luego, ¿por qué el Señor permitió la muerte de Lázaro? Y el Señor mismo nos da la respuesta cuando nos dice, la muerte de Lázaro no es... muerte en sí misma y no es para causar la muerte es para la gloria de Dios versículo 4 esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el hijo de Dios sea glorificado por ella para que el hijo de Dios sea glorificado con la muerte de Lázaro y aquí estamos hermano dos mil años después exaltando la gloria de Dios por la muerte de Lázaro Y aquí estamos dos mil años después, cientos, miles, millones de personas creyendo a lo largo de dos mil años que Jesús es la resurrección y la vida, bendita muerte de Lázaro, porque la muerte de Lázaro es nuestra muerte, pero la resurrección de Lázaro es también nuestra resurrección, para la gloria de Dios. La magnificencia de la gloria de Dios se muestra, hermano, porque dice la palabra de Dios que aquel día, aquellos que murmuraron, aquellos que cuestionaron, imagínense, aquellos que dijeron cuánto le amaba, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera, dice la palabra de Dios, que después que ellos vieron, después que ellos escucharon, versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, ¿qué cosa dice? Y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él, y creyeron en Él, es la magnificencia de la gloria de Dios pero como eso ayuda a los creyentes como ayuda a los creyentes como ayuda a los creyentes hermano que estando en pruebas el Señor manifieste su amor en medio de la prueba nos ayuda inciso B en la madurez en la madurez del creyente nada nos hace más maduros que las lecciones que pasamos en la escuela de la prueba ¿está de acuerdo con eso? La Escuela de la Aflicción es la cátedra magistral de Dios, que nos enseña. Alguien decía el, el, el culto de ordenación pasado del jueves, que habíamos cursado cuatro años de teología en una hora y media del examen a la ordenación del hermano Héctor. Hermano, días de aflicción en nuestra vida, personal o familiar, nos hacen cursar hasta dos veces la misma vida para hacernos madurar. Bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas, escribe el Señor a través del apóstol Santiago. No te sorprendas de la prueba de fuego que te sobreviene, Debes saber que la prueba tiene el propósito de crearte la paciencia y de producirte la madurez. Estoy seguro, hermano, que Marta y María y Lázaro inclusive no fueron las mismas personas después de la resurrección de su hermano. Sí, Lázaro volvió a morir y Marta y María también, nomás para ir a la presencia del Señor, nomás para dejar el cuerpo corruptible y ser levantado en un cuerpo glorioso un día. en la redención del cuerpo. Pero mientras tanto y ahora Marta y María maduraron como no lo habían hecho y de esa manera no solamente glorificaron el nombre de Dios, sino que su madurez les dio una perspectiva de poder entender como no habían entendido lo que es el amor de Dios. Ahora sí podían decir con cuánta razón el Señor dijo que nos amaba. Cuando nos privó, nos amó. Desde luego que sí nos ama. Y hermano Dios sí te ama, aunque no te da lo que quieres. Dios sí te ama, aunque te quita lo que quieres. Dios sí te ama, aunque tarda en darte respuesta a lo que pides. Dios sí te ama, aunque pides una cosa y te da otra cosa. Dios sí te ama, aunque en el horno del fuego te ama. Dios sí te ama, aunque experimentes el agudo dolor del cuerpo, el agudo dolor del cáncer. el agudo dolor, de la enfermedad, cualquiera que sea, cuando llegue. Hay enfermedades terribles, terribles. No tienen explicación científica algunas enfermedades. Estamos pasando con un familiar cercano a nosotros, Se han hecho estudios de todo tipo y, y, y los médicos dicen: no, no es nada, no es nada, no tiene nada. Y nuestro familiar dice: Es increíble el dolor, es insoportable. Es una persona que entiende de la medicina, que practica la medicina, que ayudó a muchas personas y sufre ahora el dolor. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo entenderlo? Nomás vamos a la palabra de Dios y encontramos, ¿por qué, Señor? Y la respuesta es, para la gloria de Dios, para la madurez, para formar carácter, para hacerte capaz, para que seas apto. ¿Y para qué finalmente? Para mantenernos en comunión eterna con Él. Para mantenernos en comunión eterna con Él. Eso es lo que el Señor quiere. Porque al instante, hermano, cuando la muerte llegue, no nos va a poder quitar, como ya dije, el amor de Dios, no nos lo va a poder quitar. Sí va a llegar la muerte, pero lo que va a provocar la muerte es que nos va a llevar al instante a la comunión perfecta y completa con Dios. Dios. Y entonces la palabra de Dios describe esa escena cuando diciendo no habrá allí más dolor y no habrá más lágrima, no habrá allí más pena y no habrá allí más sufrimiento. El cuerpo será glorioso a la semejanza del cuerpo de Cristo y reinaremos con él y viviremos con él y estaremos en su presencia por toda la eternidad en una comunión intensa, íntima y eterna. Ese es el amor de Dios. Así es el amor de Dios. Así nos ama el Señor. No midamos, por favor, hermano, el amor de Dios por lo que nos da. Midámoslo también de la misma manera por lo que nos quita. Porque otra vez, como dije, el amor de Él ya quedó totalmente demostrado allí en la cruz. Allí, se consumó de manera completa cuánto nos amó. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Debemos saber que las personas a las que Dios ama no están exentas. Las personas a las que Dios ama no están exentas, nosotros no estamos exentos, usted y yo no estamos exentos. El miércoles pasado, en una iglesia como esta, con el mismo nombre que nosotros, irrumpió un grupo, golpearon a algunos hermanos, los despojaron. golpearon al pastor, no estamos exentos, cosas pueden pasar, todos los días pasan cosas difíciles, estamos en tiempos difíciles, no estamos exentos. Pero eso, lo que ha pasado que no es agradable o lo que puede pasar, no nos priva ni nos dice que no nos ama nos ama el Señor nos ama y no debemos cuestionar lo que hace y lo que no hace nomás pedirle al Señor que nos ayude a creer que nos ama y a confiar que sí nos ama la resurrección de Lázaro es la expresión y la garantía de la resurrección nuestra también padre te damos gracias en esta mañana por la bendición que es tu palabra te damos gracias por tu promesa y por tu persona tú tienes el poder para hacer y deshacer pero lo que nosotros queremos entender y queremos aceptar es que si sí nos amas por encima de todo lo que pueda pasar que nunca dudemos Si hay escondida alguna sospecha de cuánto nos amas, Espíritu Santo, ayúdanos a creer como el niño cree, como confía, apenas cuando es un bebé y puede depositarse en los brazos de mamá. Y tú fundas la fortaleza en esa actitud. Que nosotros, con la misma sencillez y con la misma humildad del niño, podamos creer a tus palabras y creer a tu persona. Permite, Dios, que nada empañe en lo que resta del tiempo el amor que tú nos tienes. Trae bendición sobre cada familia entre nosotros. Te damos gracias. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Salúdense entre sí. Gracias. Gracias. No olviden los cultos de la iglesia hoy mismo, 4.30 de la tarde, el coro, la orquesta ensaya, perdón, la orquesta ensaya cuatro y media y a las 5 culto total, culto general, culto de predicación. Gracias.